Continuamos con La Venganza, Será Terrible, hoy desde el Paseo La Plaza, en la Sala Pablo Picasso, un trabalengua que va a ir. ¿Cómo detectar un dedo fracturado? Oh. ¿Cómo? ¿El propio o ajeno? Dice no lo sé, no lo sé. Digamos, usted se fractura un dedo pero no sabe cuál, claro. cuál de los 10. Entonces tiene que hacer un control dedo por dedo hasta diferenciar... Eh, el tirio del troyano. Además que la probabilidad es poca, por algún 10% de acertar, ¿no? Sí, no lo sé. Pero eh, el asunto es este. Golpearse en los dedos es muy común en la vida cotidiana. José Naroski. <risa> y generalmente no le damos importancia. No, no le damos importancia. No. O sí. ¿Que usted se fractura y no le da importancia? No, no le damos se... no. importancia al al, al, al al dedo ajeno, me parece. Ah, ajeno. Cuando otro se golpea el dedo, realmente no, no lo escuchamos, con el debido respeto, y no derramamos una lágrima por aquel mm. hermano que se ha golpeado el dedo. Porque nosotros siempre vemos el dedo en el ojo ajeno. No, eso no es. Pero hay señales de alerta, que nos permiten saber que eh, la lesión ha sido importante y que podemos necesitar atención médica. Por ejemplo, señora, revise sus dedos. Si se golpeó un dedo y se le hincha, si se le hincha el dedo, señora, atención, ¿Eh? quizás solo se trate de una venita venita rota, venita rota, <risa> Pero la señora lo tiene muy La señorita hinchado. Tarota... Está viniendo. ¿Qué dice? Está seguro usted porque la señora lo tiene muy hinchado. A mí la me está tiene preocupado. muy hinchado. ¿Será el dedo? Eh, pero si usted se aplica hielo... Y el dolor eh, sigue... Sigue aumentando cuando lo mueve... Al hielo... O al dedo... No importa lo que sea. Lo que sea que mueva, le duele. Si le duele cuando lo mueve... Señora, señorita, señorita está rota. Eh... Lo tiene roto, va. ¿Usted quiso decir que... <risa> si el dolor aumenta cuando lo mueve, sujete el <risa> El dedo... Bueno, ¿en qué quedamos? Al de al lado... Al, de al Llame al de al lado... Y dígale... Eh, Sujete... Se, se llama así, el si al sujeté, lado... Venga. Eh, agárreme el dedo porque me anda doliendo, le dice al de al lado... Pero señora, estoy descansando, a esta hora usted me Pero viene... Pero acá yo, yo estoy dedo. leyendo y me dice... Si me duele, si lo mueve y le duele, sujete su dedo al de al lado, con tela adhesiva para inmovilizarlo, y vaya al médico. Ah. Y si vamos los dos al, al médico, claro. sujete, yo y usted. Bien. Eh, ¿A esta hora? A esta hora, con el unidos por un dedo. Este. Bueno, no entendí mucho. No, es simple. Usted, si... Si lo mueve y le duele, lo señora, tiene roto. ¿Eh? Señora, sí. eso es lo primero, eh, eh, es lo primero entiende, que señora? hay que aclarar. Tenemos eso? un cartel en la, en la guardia sí. de hospitales de dedos fracturados, que es eh, lo que dijo el señor. Si lo sí, mueve lo y mueve. le duele, eh, lo tiene roto. Sí. Eh, y entonces ahí pasa a la sala de dedos rotos. Es más, a todos les hacen mover los dedos cada vez que tienen que entrar al nosocomio Hay que mover los dedos como una prueba de, de, de que no lo tienen roto. Una buena sí. manera de comprobar si está roto también es, es meterlo en algún orificio del, del por ejemplo, la nariz o el oído. Pero o oh, y eh, si se le dobla por donde sea, o donde sea yo, Y se le dobla en un queso, por ejemplo. Por ejemplo. Y tiene agujero, lo mete. Claro. Eh y si le duele, si le duele también lo tiene roto. También. Eh. es decir, bien. Lo que hay es que muchas personas lo tienen roto y no lo saben. No se sé dan. No lo... Proceden como si tuvieran el dedo sano y llevan una vida que más tarde o más temprano eh, los va a señalar. Uh -huh. Los va a señalar con el mismo dedo que tienen roto. Señora, cuando después del golpe y por 48 horas hay dolor... Ah, pero que te duela 48 horas ya no es normal. Eh, entonces, inmovilícelo y no lo mueva hasta que el dolor no se produzca con el movimiento. Lo mismo de antes, te dicen varias veces la misma cosa. Eh, los dedos de los pies también pueden sufrir lesiones. así ¿Ah, sí? sí. Yo pensé que algo? no, no, oh, no sabía. Oh, oh. Sobre todo con estos botines que tenemos. Claro, aquí. especialmente cuando se nos caen objetos pesados sobre ellos Sobre los objetos pesados. Uh -huh. eh, como un barco... <risa> ¿Un barco? Ah no, un banco oh. O cuando nos golpeamos con la pata de una cama O oh, mesa sí. O oh, campo O oh, monte O oh, río O oh, secreto seguro deleitoso Bien eh, Cuando a usted se, se le cae un barco encima O oh, una cama encima eh, No es frecuente, ¿no? Que no. se le caiga una cama Como encima de un dedo Un de un dedo Pero puede suceder que usted se levanta en la noche para ir al baño y en la oscuridad... Le encaja una le encaja. patada a la heladera, por ejemplo, que claro. rompe el dedo. También puede ser que se le caiga un señor encima. Por ejemplo, que usted duerma con su hermano en camas marineras... ...y usted sea el de abajo y su hermano el de arriba... ...y usted se levante y justo su hermano caiga de la cama... ...y le caiga encima de un dedo rompiéndoselo. Me ha pasado. el dedo eh, Eso es tampoco es muy frecuente... En realidad, ¿en ¿qué cosa es frecuente? Sí, sin embargo, mire, nuestro hospital está lleno de gente con dedos rotos, que se le han caído hermanos de las camas, que se han tropezado con heladeras. Exactamente, que le han caído barcos encima. Uh -huh. Nos damos abajo. Que tendrá Molina, que está en devoto, con un traje a rayas y el dedo roto. <risa> Dice un, una vieja canción. <risa> Pero bueno, hay que inmovilizarlo. Hay que inmovilizar al paciente entero, eh, doctor, o solamente el dedo. Atención, okay. eh. nos llaman muchos porque sí. no entienden las personas. No, no, pero usted no no confunda a la gente, porque usted tiene que inmovilizar el dedo. Ya veo que trajo una venda demasiado larga, demasiado grande. Claro, yo grande. pensé que había que inmovilizar al paciente todo. No, no, no, no. no. O a okay. la paciente toda, hasta eh. la señorita Tarota. y eh, ¿Usted es quien trajo a la señorita Tarota? Trajo a la señorita Tarota. Porque, eh, sáquenle ese vendaje, solamente el dedo. Yo la inmovilicé toda. A, claro, a no sabíamos señorita. que si era una momia o un paciente, la señorita. Eh, bueno, ¿usted la puede movilizar de nuevo a, a Miss rota A ver, extiéndame los brazos. Mm, mm. a ah, los tiene atados. Parece Usimar es ¿Qué fue lo que le sucedió a la señora? Eh, se le cayó un hermano encima. ¿Un hermano encima? Y es que una, un cuerpo muy voluminoso. El hermano vive arriba, vive en un este, departamento arriba. y Se asomó a la terraza y la señorita Tarota estaba en el patio. Y el hermano justamente se precipitó y, y vino a dar eh, sobre el, el dedo, me entero ahora, de Miss Tarota Ahora discúlpeme, el hermano debe estar más roto que la señorita El hermano, eh, también se llama del mismo modo, ¿no? Eh, está muy roto porque se cae, vive... ¿Tú sabes que hay gente que no se cuida? Sí, y, sí. y se asoma al vacío a cada rato Pero este este hombre es más que ningún otro Porque tiene un balcón sin baranda Ajá. Y, y él no sabe que no tiene baranda Entonces se apoya en una baranda inexistente no menos de cuatro o cinco veces por día vive por en un segundo piso, o sea que las caídas claro. no la causan no las no la no no la pero si y sale no... con ímpetu a regar las plantas, eh, digamos sí, incluso el, el vecino de abajo, que es nada menos que Míster Tarota, no. Eh, no sale nunca al patio por temor a que este señor le caiga encima, ¿no? Claro. Bueno, señora Tarota, la vamos a eh, le vamos a inmovilizar los dedos, por <risa> principio. Y, y por lo visto también vamos a comenzar a, a sacarle ese vendaje con estas tijeras, ¿se parece? Mire, eh, doctor, ya que ya que usted está acá atendiendo, ¿no? Eh, eh, a mí me mordió un perro. ¿Tengo que ir al Instituto Pasteur o ya que estoy acá, usted me puede atender acá? Y lo, lo podemos... Hacer? aquí no, usted tiene que ir a un lugar... Especializado no, señor, En donde le puedan hombre, dar la, eh, pero la vacuna Pero usted actual. médico no hizo el juramento hipocrático Me tiene que tratar a mí Porque me mordió un perro El Instituto Pasteur queda en la otra punta de la ciudad no Discúlpeme, yo soy el jefe de servicio Lo vamos a atender así ¿Qué tal Mire, eh, discúlpeme Pero me mordió un perro sí, señor. En el barrio hay un perro eh, Usted lo puede observar porque todavía lo tengo <risa> Aquí no atendemos mordeduras de perro señor eh, es que pero es Este hospital... perro todavía lo tengo en, en, No dejó de morderme es decir, está en pleno, en pleno proceso de mordida, ya que se trata de un perro muy pertinaz. Sí. Me mordió y está decidido a no, no dejarme. Sí. Ahora, yo estoy viendo que si usted dice que tiene al perro ahí agarrado a su cuerpo, eh, ¿el perro le está mordiendo una zona que puede poner en riesgo su integridad física? Eh, me está mordiendo donde puede el perro. Eh, fue así, yo al principio no me daba sí. cuenta ¿no? de que me estaba muriendo yo sentí un dolor en, dónde? Cierto, eh, eh, en donde termina la espalda uh -huh. eh, pero dije, ciertas sí. veces yo no tiene Dolores Reflejos, reflejo. yo estuve leyendo justamente una novela que se llama Dolores Reflejos que es la historia de una mujer Dolores Reflejos uh -huh. que eh, Por ejemplo, eh, le hacen una cosa y le duele otra, como los hermanos corsos Entonces, eh, la deja un novio y ella siente como si un apoderado la estafara. Eh, la pisa un camión y ella siente como si se le cayera el pelo. Es decir, sufre por lo que no le ocurre. ¿Me interpreta eso? Eh, eh, Dolores Reflejos se llama la novela. Es eh, interesante. ¿Y usted es muy interesante eso? porque... Le, le, Digamos, el argumento no es percibido por el personaje con los dolores pertinentes al argumento. Claro, sí. Entonces alguien se va y ella en vez de lágrimas de despedida va al hospital y se hace curar una fractura. <risa> y es que son dolores reflejos. Y muchas veces la vida, eh, discúlpeme, usted es sí, de, sí, no, no sé qué, la vida está llena de dolores reflejos. Nos pasa una cosa y nos duele otra. Creemos que nos de a mí me lo dijo Rolón. Eh, que te parece que te duele una cosa y te duele otra. ¿Y a usted le parece que...? Eh, te porno... parece que extrañas una mina y te duele que seas tan estúpido. Ahora, ¿a usted le parece...? Que un perro le está mordiendo donde termina la espalda, ¿verdad? Me parece, me parece. ¿Pero usted no leyó el letrero a la entrada al hospital que dice si lo mueve y le duele lo tiene roto? Eh, sí. Eh... A ver. Lo tengo roto, doctor. Sí. Bueno, en tal caso, pero usted no me puede sacar al perro este aunque sea por un rato. El perro no quiere aflojar la mordida. No hay ninguna forma de convencer al perro, intimidación de perros. Yo sé que este no es el Instituto Pasteur, pero no puede llamar al Pasteur y decirle, bueno. "¿Cómo hago para que un perro afloje? No, ¿Necesitas que... alguna técnica, lo hipnotizas, le hacen cosquillas? Sí. Algo que hay que hacerle al perro para que <risa> Aquí estamos cansados de que vengan eh Gente del Instituto pasteur se tiene que ir directamente al Instituto pasteur Acá no no podemos atender este caso. Pero doctor, ponga un poco sentido como El jefe de coso, eh. Este, atiéndalo, por favor. Atiéndalo, es fácil que el perro libere las fauces. Si le, si, si le tiro un baldazo de agua al perro. Y, pero, ¿usted mismo va a tirar el baldazo? Bueno, pero, este, aunque a mí, ¿qué me va a hacer? En cambio, el perro... Eh, va a alargar. ...sabido que responde... Eh, Pero a ver, señora, baldazo, eh, usted ¿no? que está toda vendada a la, sí, la, a la momia, le digo... la señorita Tarota. A ver si podemos desanudar una de sus vendas y atamos al perro. ¿eh? Y usted comienza a correr, a ver si de paso el perro la puede desvendar. ¿Y por qué usted no provoca el enojo de este cánido? Para que, eh, enojándose con usted, se le pase lo que tiene conmigo. Obvio que hay gente... Es así, únicamente se le pase el enojo trasladándolo a otra persona. ¿Por qué no trae el gatito de la paciente de la 148? Claro, a ver si lo hace enojar el gato. Yo hacía así para amigarme con una novia que tenía, que era tan peleadora que la única forma de que aflojaría era hacerla pelear con algún otro. Claro, lo que pasa es que yo atendí un caso así y después tuve al perro una semana donde termina la espalda. La propia. Claro. Pero usted es médico. El médico eh, justamente está vinculado sí. a eso. Eh, sí. Muchas veces usted se habrá agarrado, no sea perros, sino animales más chicos, como si no ir más lejos un microbio. Usted va a curar a una persona de la escarlatina y el microbio de la escarlatina lo desconoce a usted, tanto que médico, eh, y le salta como si fuera cualquiera. Le salta, lo chumba y cuando quiere acordar usted bien, se derró la cabríe, escarlatina. Bien. Y voy a explicarle al microbio de la escarlatina, no, mire, yo soy el médico. Eh, a mí no me estoy, toque. A mí no, no me toque. Y si quiere contagiar, contagia. A otro, el... el Eh, el micrófono que respeta, no. perfectamente insensible Al paso de las personas por la facultad de medicina Las ataca de igual manera Ese es otro asunto, señor Y Nosotros... no, no, sí, es otro asunto, pero es el mismo Interpreta discúlpeme el perro está avanzando No sé si lo nota que está... El perro aprieta cada vez más <risa> Aprieta cada vez más Y yo le recomendaría que vaya al Instituto Pasteur Porque tenemos que atender a la pobre Muy señora bien. voy a ir al Instituto Pasteur ¿Tiene algún médico amigo para recomendarme? Y al mismo Luis, váyalo a ver. ¿Al mismo? A Luis. A Luis. Buenas tardes. Instituto pasear Sí, eh, buenas tardes. mire buenas tardes. Vengo porque tengo un perro que me está mordiendo acá donde usted ve. Ajá. Eh, ¿Está Luis? Soy yo mismo, estoy de tiempo. Ah, ¿qué tal Luis? ¿Cómo anda? Ah, no. ¿Qué tal? ¿Cómo, eh, ¿cómo está? Siempre lo veo. <risa> siempre lo veo en los programas de... En... Siempre lo veo. <risa> Y bueno, me ha mordido un perro, doctor Paster. ¿Es suyo el perrito? Eh, no, al contrario. Y bueno, ¿qué, qué desea que hagamos? Eh, bueno, primero que eh, me lo saquen al perro. Uh -huh. Y posteriormente que usted, con su ciencia, ¿no es cierto? Me lo... me pastegrice... No ya el perro, sino a mí mismo. Me pastegrice la región... Eh afectada, ¿no es cierto?, para que no quede ningún... Una secuela. Aquí sí, eh, me hice acompañar por un vigilante. Sí. Ajá. Es que es un caso difícil, doctor. Bueno, muy bien, complete el formulario eh, no, para... No, así el, no, no el, señor, el porque no hay ninguna manera de convencerlo al perro, usted que tiene predicamento con los animales, según se me ha Mire, dicho. Diría, ¿este es un perro de la calle, un perro de algún vecino? De la vereda. De la, no sé, perro de la vereda. <ríe> eh... O sea, es un perro que no tiene dueño. Eh, ¿Se refiere a mí? Efectivamente, doctor Paster. No, me refiero al perro. Porque soy como un perro que no tiene dueño. Porque cuando quiero... Ah, eso sí. Porque cuando quiero... Eh. Ah, sí, sí, sí. Porque yo me hice en tango, doctor Paster. Porque el tango es triste. Porque el tango es fuerte. Tiene olor la vida, tiene gusto a muerte, doctor Paster. Muy bien, ve. Be... Silencio, Graciani. Bueno, yo me refería al perro. Porque para que se lo saquemos y por distraer, si es un perro hambriento, es muy difícil de sacarlos. Usted, eh, imagínense que usted está haciendo el alimento del perro si en este usted, momento. ¿Y si usted le inyecta un tranquilizante al perro? Señor, eh, aquí defendemos sobre todo los animales, pero... A ver, póngase por aquí, por favor, quédese quieto porque vamos eh, a aplicar... ¿Me doy vuelta, infección. doctor, o, o viene a usted? Sí, eh, dése vuelta que veo mejor, pero quédese quieto porque... La aplicación sí, tiene que sí. ser exacta. No, no, además si lo muevo me duele. <risa> A ver, inclinese un poquitito. hace que no tenga miedo, no tenga miedo. Vamos, afloje, afloje. Afloje, afloje vamos. Piensa en algo lindo, en algo que lo tranquilice. <risa> Silencio. ¿Algo lindo? Eh... En algo sereno que pueda aflojar su musculatura y que el perro perciba en su mandíbula que su carne se va ablandando en su boca. Me la va a comer. <risa> ¿Por qué no le encaje el eno más inyección bueno, tranquilizante? Que es un tranquilizante muy fuerte, ¿no? Es un tranquilizante fuerte que... Bueno, ¿Cómo de fuerte, doctor? Y es, es, es muy riesgoso porque lo puede, o sea, lo puede inmovilizar durante mucho tiempo. ¿Ah, sí? eh, pero va a ser tiempo suficiente para que extraigamos la mandíbula... Del de lugar afectado, ¿verdad? Bueno, bueno Así que, a ver, inclínese sí. un poquito ah, Así ah, lo demás ah, ah, ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, doctor! ¿Pero qué hizo? Ay, ay, ay, ay. ay me lo encajó a mí oh. Doctor, siento que... Siento que... Uy Bueno, estas son cosas que, que suceden eh, eh, El señor se movió Disculpenme Sí, buenas tardes Eh, soy el abogado del señor que está acá en el suelo durmiendo. Sí, ¿qué decía? Soy el doctor Tayuyo. Sí, doctor Tayuyo, eh, este señor vino con un... Con, con un, perro, un perro, ya lo veo. El perro está ahí, cebado. Y se ve que el, eh, que el perrito se, del susto se desvaneció el hombre, ¿no? Pero a mí me han llegado noticias de que usted... En vez de inyectarle un tranquilizante al perro, tranquilizó a mi cliente. Y voy a presentar una demanda... No, señor, escúcheme, doctor. Por tranquilidad indeseada. <risa> escúcheme, doctor, serénese. Piensa en algo lindo. Él todavía no nació y que me lo, me lo tranquilice a mi cliente. <risa> Pero le digo, usted, serénese. Piensa en algo lindo, en algo bello y tranquilo. De manera no tal... ¿Usted el doctor Pasteur? Sí, el mismo. Ah, usted sabe compro, Ay, yo soy el loco de la leche pasteurizada. ¿En serio? ¿Usted compra mi leche? Sí, sí. Lo felicito. Muchas gracias. ¿No me haría un descuento? Pero sé que está aquí, le voy a sí, consultar. Dime. Mire, vamos, aquí está que, sí. mi señora. La, eh, ¿Cómo le va? Madame, Usted tiene una estación de sucre también, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Madantayuya. Eh, ¿Cuál es la leche más conveniente? ¿La leche entera, la leche este 100 años, la leche eterna? Y es la, siempre la, es la leche... La leche, ¿cómo se llama? Des, descremada. Descremada, la leche Ay, no polvo. sabemos No sabemos, vamos con mi señora y nos agarra un desconcierto en medio del supermercado que sí, necesitamos nos tiene que sacar entre cuatro. Mire, toda toda la leche pasteurizada es buena leche. ¿Eh? Sí, sí, eso me dijeron. Entonces, si usted precisa, por ejemplo, fortalecer los huesos, leche con calcio. Usted precisa... Mire que estoy anotando que no... no no soy un, una máquina. Tome nota, sí, tome nota. Sí, soy ¿sí? un abogado, pero... pero ¿sí? ¿Precisa ¿sí? fortalecer la mente? Sí. Leche con hierro. Leche con hierro, sí. Eh, si usted no quiere engordar de una manera incontrolable, leche descremada. Leche descremada. Y... Para Dígame, cualquier asfixión le echa polvo Las bacterias yo, Porque me gustaría pasteurizar a mi señora no Ajá. Porque ella sí. se enferma mucho sí. y, Yo no la puedo pasteurizar Como usted pasteuriza la leche Por ejemplo que No, ella, mire, ¿no? eso se, pero, lleva un proceso Además, Callate, que ver... estamos hablando sí, pero, acá pero, con Me, da miedo, me claro, da miedo porque Discúlpeme bueno, de, eh... Lo hago por vos, por tu bien no, lo hago Me da miedo Te gustaría que te pasara lo que al doctor Eh, local, mi cliente, el señor, ¿cómo se llama? Eh, el señor vino con el perro. Bueno, no sé. hay que no bueno, el para un costado, por favor. Sí, no parece? Estamos. ¿Por qué no lo sacamos a la calle? Pero el, Así sí, no molesta. El señor y el eh, perro. Cárgate vos, querida. Sácalo a sí. la calle a este señor. Sí, sí, sí, escucha, sí. escucha. Escucha, también. mira, Vamos. los dos, el perro sí. y el tipo. Eh, bueno. La puedo pasteurizar a mi señora porque anda muchas bacterias tiene. Ella. Pero sabe que primero hay que ver cuál es el, el foco infeccioso, porque la señora, si eh, tiene infecciones encima, de algún lugar toda, se las agarró. Toda entera, pasteurísemela. ¿Y eh, por qué no me la deja? Yo sí la dejo, pero es que está sacando a este señor. Eh, ah, ah, querida. Sí, si, si ya lo... Eh, te va te va a dejar internar el doctor Paster. No, no, acá eh, no me la va a poner con los perros, ¿no? No. No, no, no, no. Aquí le vamos a hacer eh, un A mí no me vas a dejar que, acá. Le van a hacer una pasteurización general que vas a quedar propio como como la mantequilla. A mí no me vas a dejar acá, menos con este tipo. Eh, la señora toma leche? Eh, sí, toma leche con vainillas y chocolate con churros, aunque esté en el momento propiamente del vermú. Bueno, vamos a empezar suprimiéndole las vainillas y churro alguno Olvidate de vez en de cuando... Olvidate de las vainillas, amor. No. ¿Sí? ¿Y qué? Churro se puede comer uno de vez churro en se cuando. Churro te puedes comer unos ah, de vez bueno, en cuando, dice bien, acá el doctor. Está bien, está bien. ¿Y qué más? Y leche. Y leche. Es la dieta de la leche. Esta es la dieta de la leche, la que pasteuriza al organismo mismo, ¿no? Claro, y va a quedar pasteurizada, como... Después se queda impoluta. Se si ablanda todo. Momento, ¿eh? La vez... <risa> Lávese la boca antes de hablar de mi señora, ¿eh? Tengo la boca pasteurizada, señor. Que ahora, que ahora le vamos a dar leche, va a quedar blanda como papilla. Bueno, ¿y aquellos señores que vienen allá? Ah, los señores del noticiero, dice usted. Eh, si ¿sí, ¿se atienden acá de cuando los muerden personas? Acá, un momento, eh, para que eh, yo diga... Yo, no, una pregunta mía. Sí. Eh, ¿Únicamente mordeduras de perro atienden o el que me muerda una persona así...? Así por hacer un chiste Vio Una cosa Anda a la puerta Mirá No eh, Acá Vio mi señora esposa No se tiene que enterar no Pero sí. Yo ando con una eh, que, que me muerde ¿Y se agarró algún bichito? o Algo así No, no Me ama y me muerde y Dice Ay como te quiero Y me mete un tarascón me mete. Eh, Y eso que mire Ya no sé qué hacer Para que no me muerda Mismo me estoy untando Un repelente Y Antes de encontrarme con ella, me doy toda una mano de Fernet, de, de Asíbar, para que le resulte amargo. No hay manera. Y su señora no le dice nada porque las marcas son muy notorias ahora que lo observo. Yo le digo que son los perros. Como trabajo acá cerca del Instituto Pastel, yo digo que a ustedes se les escapan y que me muerden a mí. Pero, bueno, ah, tienen que cerrar. Sí, tenemos que cerrar, lamentablemente. este ¿No se llevaría este perrito también? ya que eh, A ver. mírelo Este perro hasta le canta las noticias eh, eh, Bueno, me lo voy a llevar ¡Ay, qué lindo! ¿No? y le, le voy a poner, de nombre le voy a poner eh, Pausa